Bueno, buen día. Eh, sí, estamos siguiendo con la búsqueda. Eh, este, hace ya ayer se cumple un mes que desapareció. Eh, inicio, no tenemos nada todavía. Estamos como empezamos. Eh, eso sí, también, bueno, yo le quería recordar que estuvimos ahora. ...poniendo, juntando unas platitas con mis hijos, con eh, mis hijos... ...familiares, eh, una recompensa para aquellos eh, que realmente si lo vieron... ...que sean certezas, ¿no? Porque si, con esto siempre pasa algo... sí, si ya hace un mes, eh, rastrillamos en todas las partes donde anduvimos... ...no tenemos eh, novedades, eh, es esperante esto porque... No, no puede ser que no nos podamos encontrar. Eh, estamos todos mal, eh, mis hijos eh, desesperados. Así que eh, la causa, bueno, ahora eh, ellos, eh, las policías nos ayudaron, bueno, con, eh, buenísimo con ellos con los perros, pero no, no tenemos novedades de dónde puede estar eh, desde, eh, de, desde el día que desapareció hasta la fecha de ayer, nada. Así que estamos desesperados, eh, ya no, puedo, no sabemos dónde ya seguir eh, buscando porque siempre hacen, hacen el mismo recorrido. Así que bueno, estamos ahí eh, es mal por esta situación, que no se lo puede encontrar, es desesperante. ¿La policía maneja alguna hipótesis de lo que le puede haber sucedido? No, también piensa lo mismo que es muy muy raro este, eh, o sea que, que no lo podíamos haber encontrado todavía, porque donde realmente ten, donde fuimos con los perros queda para atrás la avellana que la última vez fue donde él estuvo y de ahí no se sabe más nada. La última vez que mantuvieron contacto fue a través de su celular, ¿no? Eh, la última vez estuvo hablando conmigo fue a las cinco y media de la mañana. Porque él se, se fue de casa, eh, salió de casa como a las 10 y media, once a la hora que yo no había llegado, y él ya no estaba. Así que de, de ahí, de la, ni bien este, vimos que no estaba, empezamos a, la, a buscar y a llamar a la policía, llamé a la policía y ahí después, bueno, empezamos a tener conexión de, con él, porque se había llevado su celular. Así que bueno, en ese ahí nos estuvimos comunicando, yo, mis hijos, los familiares de él, Pero la última fue conmigo y, y a las cinco y media de la mañana. Ustedes como familiares y en conjunto con la policía vos no, vos recién me lo comentabas que estuvieron realizando rastrellajes y la búsqueda continúan realizándola. Esto para también el vecino o vecina que está escuchando y se quiera sumar a ver cómo puede ayudar. Sí, yo le, le quiero comunicar a ver si algún. alguien vio algo o. Si lo llego a ver, porque ahí viste, que capaz que no, uno no quiere decir por, para no estar después, o lo haya alzado, no quiere meterse en problemas. Pero si alguien sabe el paradero de él, que por favor llame al 911. Eh, estamos desesperados, hay una familia que lo estamos esperando. Este, sí, la, la policía también, rastreó junto con nosotros, eh, con los perros, pero bueno, estamos como empezamos. Bueno Karina, muchísimas gracias entonces, y bueno, quedamos a disposición también de lo que necesiten ustedes como familia también, eh, Radio Encuentro y en TV obviamente eh, parte ¿no? de la búsqueda e invitar a los vecinos, si querés dejar algún contacto también para alguien que se quiera acercar eh, o que tenga algún dato, como bien vos decís, de lo que le puede haber ocurrido. Eh, sí, mirá, eh, llamaron a 911, si lo llegan a ver, por favor, eh, el vestido de campera, eh, Clarita, eh, pantalón eh, de bombacha gaucho eh, color eh, negra y zapatillas negras. Él es alto de 1,90 m, canoso, flaquito, de ojos verdes. Por favor, si alguien, por, eh, porque él tiene ese problema de demencia, de este, si lo llegan a ver, es más eh, lo conocen como Tito. el se refiere a Tito Holman, así que bueno, eh, si alguien por favor lo llega a ver o, o lo dan por favor que llame al 911, si no a mi número 02920 47 64 23.